¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Nueva era, Paraguay vive. Estamos en, el, en la vueltita número 36. ¿Por qué decimos vueltita? Porque esta vida es circular. El tiempo es circular. Y estamos en un momento especial en la Argentina... en la patria grande hay un cambio de política hay una decisión democrática y popular que eligió un presidente pero no sé si eligió ...el proyecto del presidente. Porque el proyecto del presidente... ...todavía no está expresado. Está expresado a grandes rasgos. Hambre cero. Y todos acompañamos. Hambre cero. Está... ...especificado... ...en el ataque frontal... ...a la Constitución Nacional... ...buscando atajos... ...por ejemplo... ...buscar un juez... ...un fiscal... ...que dictamine... ...mediante... ...una decisión judicial... ...quien preside... ...los destinos... ...del país... Hoy tuvimos un presidente temporal. Hoy tuvimos una figura constitucional que es la que se aplica en casos de acefalía sin haber acefalía, porque había una presidente en ejercicio de su mandato hasta que el nuevo presidente jurara frente a la asamblea en el Congreso. Y esa es una definición que no la explicita el nuevo presidente, pero lo demuestra en los hechos. Él habla de una justicia independiente. Los que conocen de justicia independiente de la capital federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires conocen como la juega el macrismo y tiene jueces amigos en la ciudad de Buenos Aires tiene fiscales amigos en la ciudad de Buenos Aires tiene un manejo lubricado con la justicia hoy ante... Ante la asamblea, dijo que él quiere una justicia independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de valores, independiente de ética, independiente de conceptos teóricos, o independiente de todo aislado, Encapsulado Para ser digitado Y manejado El, La embestida Frontal Del Poder Ejecutivo Nacional Del Estado Nacional Contra la Procuradora General de la Nación Sigue la misma línea De buscar un atajo De buscar un atajo como es la de conseguir un fiscal y una juez que firme algo que conceptualmente deja en la nada la cuestión de fondo puede un juez transgredir la decisión de una nación en esta interpretación que hace el Estado Nacional en manos de Mauricio Macri sí. en, en este concepto que demuestra un claro desprecio por las reglas y una labilidad la habilidad es no tener los conceptos claros y modificarlos de acuerdo a estímulos ...en cuanto a sus conceptos políticos... ...y a sus medidas económicas. Primero... ...el medio aguinaldo no pagaba ganancias. Después... ...sí pagaba ganancias. Al final... ...no paga ganancias. En este discurso que escuchamos hoy... ...del diálogo de la unidad de los lances y flirteos con los dirigentes que tienen diputados y senadores en eso que se se expresa como consenso en realidad esconde esconde lo que no se quiere decir cuál es el proyecto de Mauricio Macri y en este programa vamos a repetir las palabras del ex presidente Aznar en el año 2008 cuando casualmente entre comillas en la Argentina estaba el enfrentamiento con la mesa de enlace en el campo después vamos a escuchar un tramo el programa claves... ...de la Deutsche Welle... ...donde analistas prestigiosos de la América Latina... ...refiriéndose al tratado... ...de comercio del Pacífico... ...y los peligros concretos y reales... ...que significa para Latinoamérica en cuanto... ...la instauración... ...de un régimen... ...de seguridad hemisférica... ...comandado desde los Estados Unidos... ...utilizando como vector para ello... ...el narcotráfico... ...donde no lo haya... ...se lo inventa... ...pero es necesario... ...porque es el vehículo... ...por el cual... ...entra... ...el control social extremo... ...y... ...creo que los compañeros... ...del campo popular... ...sin distinciones... deberíamos tener una articulación de emergencia porque el abuso policial va a dejar de ser abuso policial porque va a estar legitimado por la justicia porque ya en estas horas vimos cuál es la modificación sustancial en la actitud de las policías con los ciudadanos en tres casos la situación es cara que no me gusta dos patrulleros se bajan cabeza contra la pared abrida de piernas es el sistema que se aplica en Estados Unidos hay una ministra de seguridad con, con reconocidos lazos ...con Estados Unidos... ...para qué pensar un proyecto de seguridad... ...de acuerdo a la Argentina... ...si podemos importar... ...el que ya nos con, nos convencieron... ...de que es el mejor para nosotros... ...bueno y de esto vamos a ir hablando... ...pero antes de eso... ...les recordamos, estamos en Paraguay Vive... ...yo soy Ángel Fernández Yechman... ...transmitimos desde la retaguardia... ...gracias a... ...Natacha Bianchi que opera conduce y nos da coherencia y aire. Y estamos con eh, en el estudio Víctor Basterra, casualmente hoy hubo una muy buena noticia respecto a, a la acción del Ministerio Público, perdón, ayer del Ministerio Público Fiscal en la solicitud de condenas para los imputados en, el, en, en la causa ESMA, y lo tenemos a Luciano Arruga. Y cuando nosotros decimos que Luciano Arruga es un Luciano Arruga encontramos un caso que nos que, que, que fue cercano esto pasó en Lanús un chiquito Luciano esto pasó un miércoles 25 de septiembre de 2013 los titulares describieron delincuente abatido la foto de Luciano, cubierto con su campera, tirado en una calle de la Lanús. Casualmente parecía una, una composición fotográfica, artística, porque todo lo largo de su cuerpo encima había un graffiti de descamisados. Eh, la noticia dice, hace unos minutos fue abatido un joven... ...cuando se enfrentó a balazos con la policía en las piedras entre Basavilbaso y O'Higgins. Todo comenzó en la avenida 9 de Julio, donde dos individuos intentaron asaltar un negocio... ...y fueron sorprendidos por el comisario Amarilla, jefe de turno de la seccional segunda. El policía les dio la voz de alto, los sujetos emprendieron la fuga y la cubrieron a balazos contra el efectivo que al repeler los disparos abatió a uno de ellos mientras el otro logró huir esa es la mentira ¿qué fue lo que pasó en verdad? Luciano era un chico que estaba en tratamiento psiquiátrico y, y le daban pastillas y él las mezclaba con jarabe para la tos y andaba así, pobre, perdido y entró en un negocio y vio un buzo que le gustó. Y se lo quiso, se lo, se lo apoyó y y sí, quiso agarrarlo y salir corriendo, pero estaba torpe, entonces no no pudo correr. Y lo dejó tirado. En ese momento aparece una persona de civil que lo empieza a correr. Luciano estaba solo. Esa persona que lo empieza a correr Consigue compañía de otro que lo empieza a correr Y los que conocemos la Lanús Y la hora en que esto pasó Sabemos que es hora En la Lanús Nadie sale porque está todo el mundo durmiendo la siesta A Luciano lo fueron Digamos Lo fueron acorralando Lo fueron acorralando Hasta desviarlo de la 9 de julio Y llegar A a la calle Piedras. Y ahí cuando no había nadie, el primero que lo perseguía se acercó y lo masacró de un tiro. No tenía armas. No estaba con otra persona. Todo mentira. Se hizo un juicio, la madre buscó justicia. Y se supo que esto era una falsedad, que era una mentira. Se encuentra culpable al asesino, se le permite ir, al día de hoy está fugado. La familia sigue pidiendo justicia. Y este otro caso, Luciano Arruga, como miles y miles, son los que nos tienen que... ...que prender la luz y prestar mucha atención... ...a lo que pasa en Estados Unidos... ...a lo que pasa en México, a lo que pasa en Paraguay. Esto no es casual y esto no es magia. Eh, y, y sin más, y sin más vamos a ir directamente... ...a las novedades del caso Curuguaytí. Eh, los acusados del caso Curuguaytí... ...recibirán en sus casas el año 2016. En la víspera se reanudó el juicio oral por la masacre de Marina Cue o Campos Morombi, en Curuguaytí. Eh, después dice, por feriado religioso, el tribunal no culminó la lectura del acta de elevación a juicio. El tribunal decidió prolongar el cuarto intermedio hasta el viernes 11 de diciembre y también otorgó permiso a los acusados para pasar la fiesta de fin de año en sus respectivos hogares, a excepción de Rubén Villalba, quien fue condenado a siete años de cárcel por el caso Pindó el juicio oral y público del caso Curuguaytí, prosiguió este lunes en el Palacio de Justicia de Asunción con la lectura del acta de elevación de la causa de juicio oral, pero que fue suspendida a las 11 de la mañana tras la de, tras la declaración de cuarto intermedio de parte del Tribunal por el feriado de conmemoración de la Virgen de CAQP bueno, y estas son las novedades y por otro lado, bueno, lo que sí dice eh, por otro, o sea, en contraposición ¿no? porque eso es algo que nos dejó el kirchnerismo también, contraponer información escuchar uno, leer uno y leer el otro a ver qué es lo que nos va quedando eh, de, de realidad en todo esto y bueno, más o menos dice lo mismo el informe del, del, del Ministerio de Justicia del Paraguay eh, por medio de la Corte Suprema, su noticiero eh, y bueno, y dice que todavía no se definió el tema de las nulidades así que bueno, en eso estamos en el, en el caso de y vamos a escuchar un temita nada más el recutú de Ramón de los corales Darò fu la gente iepe dove ton tu te tawardini al suo iepe recomanda il Niña nera se, o tu, ya e bababe, no jendui, ni moa boi, que era su, niña nere, o veo ya, o tu. Niña despuà, pui, pa, niña pui, tu boca, pui, ya mano, mano aja, pu, tu, tu, tu. De ñembeat pün i ta ñemba tu mi, kuam pe no kuna sin mere ya, ñamun garupa arago, ñame kurusu clavo to, no vas e i hago amoñai, mando yu trapo cuaje pak, mori pa hay cuesto yupi, ha a cop pas to tu. Pogua so mai tirapa. Xòco puu de mi yo man. Oiem la semneluuta. Un trabando io llepia. Remol que peu i trança. La soberallerere cua. Vol que tot tramau pe allà El pueblo va no lleixa Do que vell gust peixo flamar Pa mi pou as pe allà. Ja neet pues, pa. Pa. la me ven pa. Ja ne preci intento llorar o llar. Arai cu eu recutur. Arai com jo hoguard. Guardai pues tolle ho molle pa. Cruelle justícia i potr. Ja molt la lei ne potua Prebotava cue autor. O lum ho amb El pueblo ploixa el pa. Conggré so jolle quejar No parlamentar uss y digo ir Y vamos, vamos Paraguay, dos noticias cortitísimas, una muy buena, eh, Monseñor Melania Medina exhortó a encontrar hasta el último desaparecido. Recordamos que estamos hablando de la, el ex presidente de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, que es la que hizo es, es el grupo que hizo un encomiable trabajo que de, le puso eh, blanco sobre negro a la realidad de la de la aparte aparte parte de la realidad y de los hechos criminales que se cometieron dun, durante la dictadura de Stroessner. Este justamente Eh, monseñor Melanio Medina, obispo de Misiones y Nienbucú y, y expresidente de la Comisión de Verdad y Justicia, dijo que eh, la creación de una red de sitios de memoria contribuirá para recuperar esa memoria, difundirla a las generaciones nuevas, porque muchísimas personas, sobre todo jóvenes, no saben lo que había ocurrido en la dictadura astronista es indispensable contar con testimonios incontrovertibles de los acontecimientos acaecidos en la vida de los pueblos para mantener la memoria viva como eje del progreso y dinamismo de vida de una persona y de un pueblo. Yo le agregaría que sin justicia no hay memoria, porque la justicia es un relato y estos son hechos criminales, entonces... Qué bueno sería que de paso también le agregara que está bueno tener los sitios históricos como lugares de, de memoria y de testimonio, pero a su vez que sean prueba fehacientes de los crímenes cometidos en los estrados judiciales. Otra noticia del Paraguay dice Incautan en Brasil millonaria carga de cigarrillos de contrabando Fabricados por el grupo Cartes Que hoy estaba en primera fila felicitándolo a Mauricio Macri Mauricio ni lo miraba, no lo quería ni saludar El procedimiento se realizó en la zona de Presidente epitacio En una localidad correspondiente al estado de Sao Paulo Este domingo la mercadería no tenía ninguna documentación que acreditara su ingreso legal Según los medios brasileros La carga era transportada en 10 camiones de gran porte Una sola persona quedó detenida ¿Qué me contás? ¿Qué me 10 camiones, un solo detenido ¡Bárbaro! Las marcas de decomisadas son R7 y TE Ambas producidas por Tabacalera del Este Propiedad del Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Algunos de los camiones tenían chapa paraguaya y otros brasileños Así que bueno, y otra buena noticia, otra buena noticia, el pueblo se organiza y el pueblo protesta en Paraguay, camina hacia la huelga general, la huelga general se hará en diciembre, entre los días 21 y 22 de diciembre, convoca la Mesa Democrática y ahí van a estar los colectiveros, los campesinos, los estudiantes, los cooperativistas, la gente que habla de Marina Cue y los ocupantes de tierra y, y bueno, y la Mesa Democrática y el Partido Popular comunista paraguayo. Y vamos a ir con un corruptísimo, a ver, déjame ver. Si sí, yo te diría que vamos directo si podemos con con eh Verlis Villagra. Sí. <ríe> Gracias, Nate. ¿Sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista. con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo.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 de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de alfredo Stroessner. Llámanos e informate, la toma de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayoto Pajawa. Estamos, así estamos, marcha la campaña de eh, recolección de muestras de ADN para poder identificar los cuerpos hallados en Paraguay por el grupo que comanda el Dr. Javier. Rogelio Boiburú, gran abrazo al compañero hincha de boca debe estar feliz, feliz debe estar en un punto debe estar feliz, yo estoy seguro bueno, justicia legítima denuncia que se pretende intervenir la justicia, asistimos con estupor a las declaraciones del recién electo presidente de la nación que reclaman la renuncia de la procuradora general de la nación el pedido no es más que una intervención en un poder autónomo según designio constitucional para el que la doctora Gil Carbó fue designada por ac con acuerdo del senado, la remo de un funcionario de ese nivel sólo se puede producir como en el caso de los miembros de la corte suprema de justicia de la nación por vía del juicio político realizarán una marcha a favor de gils cargo organismos defensores de derechos humanos se concentrarán este viernes frente a la sede de la procuración general de la nación en la calle perón 667 a las 11 horas mañana viernes Eh, cuya renuncia demanda Mauricio Grami, eh, Macri la convocatoria fue realizada entre otros por Abuela de Plaza de Mayo, Comisión de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas Madres Línea, Fundadora Hijos, Serpag Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos del Hombre hay otras organizaciones entre las cuales incluimos al Foro Intergeneracional el Foro DDH Mercosur y este programa Paraguay vive, tenemos que ir a defender la constitución ya estamos viendo cómo este este señor este estado este estado que cambia este estado que cambia tiene una mirada pragmática de la constitución lo que no está dentro de la letra se consigue por un amparo y una cautelar como como desconocer lo que votó la nación y recortarle el mandato a un presidente constitucional. Mal antecedente. Así que bueno, eh, decimos que... A ver, en, en la convocatoria, asimismo recordaron que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente de los demás poderes del Estado y que sus miembros gozan de inmunidades funcionales, por lo que solo pueden ser removidos en caso de mal desempeño por medio de un juicio político. Finalmente, los convocantes advirtieron que la intención de remoción ilegítima de Gils Carbó no puede leerse más que como un obstáculo al proceso histórico de... Memoria, Verdad y Justicia, dijeron, constituiría una clara muestra por parte del gobierno del menosprecio por las políticas de promoción activa y protección a los derechos humanos y, por supuesto, justamente, intervenir en un poder que suponen y dicen que tiene que ser autónomo. autónomo Así que, bueno, antes de entrar en el otro tema que es más complicadito, que eh, que creo que no, creo, creo que Nati... A ver, ni... ah, yo creo que eh, antes antes de pasar, te voy a pedir un, un poquitito después el tema um, de agarrarte Catalina, antes de entrar con el de la FAES de Asnar. Hoy hacemos así en vivo. Nos coordinamos así de frente a mar. Antes de eso queríamos eh, antes antes de eso queríamos hacer un, un recordatorio de que eh, hubo un el final el final de, de, de, de, de, de la presentación del pedido de elevación a juicio oral y las condenas, perdón, de las condenas dentro del juicio oral por la causa Esma, la fiscal la doctora Mercedes Soiza Reili, entre otras cosas, dijo justicia para aquellos que amaron en el petitorio, o sea en el petitorio de las condenas para los imputados dice, se exhorte al Poder Judicial de la Nación para que el programa La Escuela va a los juicios organizado por el ente público, espacio para la memoria y para la promoción y la defensa de los derechos humanos y el programa Los Estudiantes vamos a los juicios, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sean declarados de interés histórico cultural y patrimonial también solicitó que los expedientes al igual que la prueba colectada en este proceso y las imágenes digitalizadas de este juicio sean declarados de interés e histórico patrimonial y que con apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se disponga su guarda permanente e histórica para que pueda ser utilizado como un elemento de consulta para las generaciones presentes y futuras. En el final levantó la vista de la lectura y otra vez tuvo en frente a los jueces Daniel Obligado, Adriana Pagliotti Y, Leopaldo, y Leopoldo Bruglia señores jueces, deben ustedes ahora decidir en estos hechos criminales que afectaron a toda la humanidad lo que ustedes digan quedará en la historia democrática de nuestro país sus voces serán parte de la reconstrucción de la memoria colectiva de nuestro pueblo los hechos cometidos por los aquí imputados dejaron marcadas las huellas del dolor atravesaron a toda la sociedad la, injusticia, la justicia viene hoy a colaborar con la lucha de los organismos de derechos que de los organismos de derechos humanos llevaron adelante desde siempre. La decisión que ustedes tomen expondrá la verdad y será un acto más de reparación, aunque haya llegado de manera tardía. Aunque nunca logre mitigar el dolor que ya se ha instalado en esta sociedad argentina. Hago mía las palabras del poeta cubano José Martí. Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan los que odian y deshacen solicitamos entonces que impartan justicia que condenen a los que odiaron a los que subvirtieron el orden constitucional a los que avasallaron las instituciones democráticas de nuestra república y entonces, recién ahí, se hará justicia por aquellos que amaron bueno, esto fue, imagínate aplauso cerrado, besos, abrazos la gente la esperó, eh, los organismos la esperaron a la salida y le reiteraron el apoyo a la labor del Ministerio Público Fiscal en este juicio que es parte de la política institucional encabezada por la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Ahora sí, vamos con violencia. que este sistema dejó al costado Las leyes del mercado me convirtieron en funcional Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas Soy una pesadilla de la que no vas a despertar Vos me desprecias parte de un negocio que nadie puso y que todos usan En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó Cargo con un linaje acumulativo de mi seadura Y un alma que supura veneno de otra generación Yo no sé quién soy Me dio en la gamba Le un botón Pasa mi vida entera Como un tornado escupiendo sangre Magadrijo de puta Me dieron justo en el corazón Y ayer, ayer, ayer nos dieron en el corazón Hay que reconocerlo una plaza llena, abigarrada, una, una plaza que, que, que, bueno, que conozco bien, ¿no? Y, y lo de ayer, eh, todas las plazas son distintas, pero esta de ayer era mucho grupo de amigos, muchos, muchos hijos, de, de néstor políticamente hablando con, con los bebés nacidos en este periodo y unas ganas de estar cerca una gana unas ganas muchas mujeres muchas muchas mujeres podemos decir que ayer fue una, un, o sea mayoritariamente sin sin por buen por recorrido bastante este mayoritariamente mujeres y una cuestión así emocional este y bueno nació nació una, una líder ¿no? este nació una líder que es Cristina Fernández de Kirchner que um, se funda se funda un, un nuevo sector político con raíces en el peronismo con una impronta particular sui generis con una concepción de la construcción política que te puede gustar o no pero es la de ellos digamos. ellos eligen construir así y así construyen Y, y la gente lo agradece y lo apoya yo digo así ellos porque yo no no o sea bueno yo no formo parte de ese espacio político porque bueno evidentemente no, no coincido con esa forma de construcción política y porque hasta altura de partido es difícil es, eso no quita que haya apoyado con, con, hasta con los huesos a este a este esta década estos 12 años este y, y nunca jamás eh, Se me ocurre hacerles oposición y nada por el estilo pero sí, no no no no coincido y bueno acá okay, como no coincido y no no no <ríe> me quedo afuera ya está este pero no solamente afuera de eso sino que en este momento yo creo que nosotros los que los que pasamos por paraguay tenemos en este caso si queremos militar ahí tenemos una causa que es crucial para nosotros que es, es eh, nosotros en cuanto a derechos humanos estamos en Paraguay a una, a una distancia abismal abismal Y cada vez más lejana ¿no? Cada vez más lejana porque vemos que existe Que el astronismo está vivo y, y manda y, y, y la pérdida de, de, de la Argentina Como, como faro, como, como luz de esperanza Como resguardo, como ejemplo En cuanto a la lucha eh, por los derechos humanos Es algo que, que, que lo vamos a sentir Especialmente en Paraguay y en toda la región Y yo diría que hasta en el mundo, porque el proceso, de esta, esta, esta unidad de, de, de concepto y de acción entre organismos de derechos humanos, eh, organizaciones civiles y un Estado que, que, que, que apoya, es inédito. Y los resultados, bueno, acabamos de leer, ¿no? Acabamos de leer. Crímenes que jamás se iban a saber que, que habían sucedido o que hubiera o que hubieran existido Eh, de golpe no solamente se sabe su verdad sino que están juzgados y hay condenados y hay juicios en marcha con debido proceso y, y a ninguno de los imputados se lo secuestró a ninguno de los imputados se le fue a, a hacer nada a su familia, no se le robaron sus nietos, no se le robaron sus hijos todo dentro del debido proceso y dentro de la constitución nacional y dentro del sistema democrático que pareciera ser que está en prueba o está a prueba. No nos olvidemos, eh, antes de pasar al al, al al cortito de la FAES eh, de, de Aznar, eh, que mañana mañana eh, 10 de diciembre en Perón 667 a las 11 horas, esto es entre la calle Piedras y Chacabuco el subte de la línea A te deja en la puerta o te deja a dos cuadras este se convoca a la marcha en apoyo a la Constitución, a la Constitución Nacional, a la independencia del Ministerio Público Fiscal y a la acción de la doctora Gils Carbó que está recibiendo una embestida brutal de parte del Poder Ejecutivo Nacional que literalmente le dicen vamos por tu cabeza, bueno vamos con el, el, el maestro el máster el máster, el máster, el máster el magister Ludi, diría Germán Gess vamos a escuchar el magister Ludi del amigo Macri América Latina es parte sustancial de lo que podemos entender como evidente existe una lengua de valores y principios que forman el pensamiento occidental los derechos humanos Las libertades individuales, la igualdad ante la ley, la igualdad entre mujer y hombre, las libertades individuales, la democracia, la economía de mercado, el Estado de Derecho, están en la misma base de nuestra legislación. Y además, no podemos dejar que sean disociados. Si ustedes me apuran un poco más, les diré que yo estoy involucrado temáticamente demonizar y estigmatizar a todo aquello que se refiere a la libertad de la persona y a quienes como nosotros nos llamamos, nos definimos y somos liberales precisamente por defender esa libertad. Los de, de esta nueva izquierda latinoamericana antemón los derechos colectivos derivados de la pertenencia de un grupo, a un grupo étnico o social, a derechos y libertades individuales inherentes al propio ser común. Sus proyectos totalitarios se apoyan una realidad de inventar, construida sobre la base de un pasado tergiversal. Sabemos bien porque vemos hacia dónde caminan las sociedades que lo sufren. Sabemos bien que sus ensoñaciones fosas comunes más grandes encontradas en Latinoamérica. Este Otto Rage, el creador de la política de la guerra antidroga en Colombia. Eh Bueno, y todos los personajes nuestros, ¿no? Imagínate que después Macri lo trae Como decimos a los macristas Que les gusta ser intelectuales usted les, les, les recomiendo Hay un hay un libro muy lindo de Germán Gess Que se llama Juego de Avalorios Bueno, ahí aparece el Magister Ludi El Magister Ludi vendría a ser en este caso eh, Estaría representado Por eh, Aznar Y él, el discípulo sería Don Mauricio O sea, con esto que le queremos decir No está ni mal ni bien Dentro de todo está bien Porque expresan literalmente Lo que quieren y eso es bueno que lo expresen ¿no? porque sabemos de qué se trata. Y ahora sin más, si sí, vamos con el si sí, vamos con el cortito de eh, de la Deutsche Bele Ahí vamos. naturales, etcétera. Las grandes beneficiarias las compañías farmacéuticas, por ejemplo, que eh, no solamente van a hacer a ver crecer su monopolio no solamente van a poder poner las, los precios en el mercado, no solamente van a desplazar a los genéricos y cuestiones por el estilo, sino que además se apropian de los conocimientos de los pueblos originarios, por ejemplo en muchos países, los patentan y son suyos. Entonces estas reglas de propiedad intelectual lo que hacen es transferir aún más el poder a las grandes corporaciones eh, transnacionales y poner en clara desventaja a cualquier productor nacional frente a esas grandes corporaciones del alimento, farmacéuticas, etcétera, encarecer la salud, encarecer las medicinas, eh, quitarnos la, la soberanía alimentaria, en fin, tiene grandes consecuencias esto llamado propiedad intelectual. Y ahora en los nuevos campos donde cada vez más gente interviene, que es la informática, que es el internet y todo eso también se va a ver afectado por estas nuevas reglas más rígidas en favor de las corporaciones este con penalizaciones altas a quien transgreda esto a estados y personas eso es lo que significa la propiedad intelectual pero yo no sé si no quisiera dejar de mencionar una cuestión sobre la sociedad civil que era lo que estaban comentando hace un momento porque yo creo que la falta de conocimiento y poca participación de la sociedad civil en algunos países puede cambiar Claro, como se ha negociado en secreto, los gobiernos se han sofisticado para hacer más en secreto sus negociaciones. Hicieron en secreto el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Negociaban en secreto el ALCA. todo lo han hecho en secreto, pero se han sofisticado porque cada vez lo hacen más escondidas, porque de pronto la sociedad irrumpe. Pero puede volver a... Pero existen muchas cosas, puede volver a irrumpir. Es decir, en el caso del TLC y del ALCA, finalmente, después de que movimientos desde Canadá hasta Argentina se unieron y en la información, en la difusión, en las iniciativas, pues ese proyecto tan secreto, sin participación y conocimiento de la sociedad civil, fue derrotado y cambió totalmente. Hoy el TPP puede ser porque además el plazo todavía está abierto, ¿eh? no está aprobado, y se acabó la negociación. Eso. Y eh, además eh, ahora eh, una situación en la cual los parlamentos de los países tendrán que empezar a debatir este asunto. Entonces el secretismo... Eh, Eh, seguramente no podrá permanecer eh, eterno, o sea que ahí existe una posibilidad real para una participación de la ciudadanía para tener más antecedentes. Pero, ¿cuáles son las condiciones que llevan a que los latinoamericanos, por ejemplo, eh, eh, no eh, sean más exigentes? Eh, es que eh, hay eh, alguna cierta estructura que eh, em, está desde hace muchos años tratando de mantener a la gente aislada de las grandes discusiones y hasta qué punto se podrá romper esa esa, esa, esa estructura que existe y que lleva a la gente a aceptar las cosas como si fueran una, un, un, una bendición del cielo incluso a diferencia de Europa, no América Latina hace política de otra manera, funcionamos distintos las arenas no son las mismas. Y lo que para ustedes es tan importante en la lucha parlamentaria, para nosotros en América Latina no siempre lo es. ¿no? En, eh, en muchos lugares, incluso los congresos, la verdad que son bastante cuestionados, Eh, y tienen una cierta ilegitimidad o unos ciertos vicios que hacen que la población no se manifieste a través de ellos, no los sienta representativos de lo que la pro el propio pueblo está pensando y que busque eh, espacios alternativos para manifestarse. En todo lo que Héctor ya ha mencionado no eran propiamente los parlamentos los que los que estaban interviniendo, sino que fue la gente organizada ...ahí donde ella sabe y como ella sabe... Y claro, eso aparece de repente en la escena pública internacional y se dice, son revueltas espontáneas. No son revueltas espontáneas, es nuestro modo de hacer política, ¿no? Son nuestros propios espacios y ahí creo que sí hay un gran descontento y sí la gente se está organizando y hay muchas organizaciones que han estado trabajando, estudiando lo poco que se sabe de, del TTP y de todos los otros trabajadores tratados, estamos permanentemente siguiéndole la pista, por ejemplo, a los a los acuerdos militares, a los a los operativos incluso conjuntos que se hacen. Todas esas cosas las estamos trabajando como sociedad civil porque tenemos sí, otros fodos. Todavía, modos. todavía es, es, es, es yo diría mínimo en relación con lo que se habría que hacer, claro. pero además sobre todo teniendo en cuenta que Fuera de las cuestiones financieras, de las cuestiones eh, de, que interesan a los grandes consorcios eh, eh, Este tipo de tratados tienen que interesar cada vez más a, a toda la gente Porque los aspectos laborales, por ejemplo, eh, eh, eh, los aspectos energéticos eh, y, y, y, y todas aquellas cuestiones que por ejemplo nos permiten ahora Estar con cierta libertad en el campo del internet, en las redes sociales Todo eso se puede ir al diablo Yo creo que sí, pero a mi poder el espacio de la cuenca del Gran Caribe y por lo tanto uno de los espacios en términos energéticos más importantes del continente, el más importante quizá porque es el que está al lado de Estados Unidos y entonces es abastecimiento rápido en todos los sentidos y eh, es correa de transmisión también en el en el terreno de políticas y normas generales normas continentales siempre ha funcionado como país eslabón en ese sentido y eh, en el momento actual una de las políticas que se intentan generalizar en el continente es justamente la de la securitización, y esa securitización camina de la mano de la Iniciativa Mérida, es decir, México se convirtió en un, al mismo tiempo en un experimento y en una plataforma, en un punto de partida para eh, desarrollar eh, políticas de securitización en todos los otros países que se han estado probando aquí, y que en México junto con Colombia han estado convirtiéndose en esa pieza fundamental de capacitación en términos continentales, o sea, es el el viejo proyecto de seguridad hemisférica que Estados Unidos ha tenido, ha perseguido desde siempre, ¿no? de creación de una fuerza de seguridad hemisférica de algún modo lo está jugando con México en este momento y bueno, la verdad que eh, las repercusiones que ha tenido en el resto del continente son muy importantes y hay que seguirlas de cerca. Y ahí también no hay mucha información. O sea, las repercusiones en Perú y ahora, por ejemplo, en Río de Janeiro, en, en pa, a propósito de las Olimpiadas, que han metido una una gran cantidad de efectivos de seguridad, Estados Unidos directamente de la DEA, porque se supone que van a hacer política antinarcóticos, justamente, Justo en el marco de las Olimpiadas, que entonces no es política antinarcóticos, como no es la Iniciativa Mérida, sino que es política de control y disciplinamiento social, como la que han impuesto en México también. Alicia, Yo quisiera si, si, si, volver ¿no? un poco ah. a la parte de negociación y el papel de, de México en la negociación. que porque... Anester, en el sentido, este cuadro que presenta México, que lo describía esto y esto que anteriormente lo describía Alicia, Y Vicky, eh, ¿es el cuadro que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP? Si nos descuidamos, sí, porque el, el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP... ...y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina... Eh, ...supone una desestabilización social muy grande... ...una desestructuración económica y social muy grandes ...y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas... ...entonces esas simples cosas dan un panorama muy difícil... ...hay que decir que por supuesto... Ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente... Si sí están claros en lo que está pasando, si sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP, pero digamos está, la, la, la, la, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire, eh, nunca mejor dicho, pero eh, la verdad de las cosas es que eh, no hay eh, un camino fácil eh, para los latinoamericanos y las cosas se pueden complicar, pero lo más importante sería estar informado. Sin embargo, desgraciadamente, hay que decirlo, los medios de comunicación cada vez ayudan menos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y gracias al Museo Franz Mayer por habernos facilitado el espacio. Uh, eh, a ver... Eh. No es Radioliberación, esto es la Deutsche Welle, el noticiero de la, de la TV oficial alemana. Y algo está pasando, porque tenemos... A ver, resaltemos entre tantas cosas. Vamos a empezar por el final. Uh, cuando dice, ¿por qué no hay mayor información? Porque los medios de comunicación concentrados no hablan de estos temas. Estos temas que que pudimos escuchar y que podemos confrontar para ver si son verdad o son mentira, no están a disposición en los grandes medios de comunicación. Y esto obedece al secretismo. Y ahí viene la articulación y el eslabón con lo que no dice el Estado Nacional, con lo que no dice el Gobierno. El gobierno no dice cuál es su proyecto. El gobierno nos presenta imágenes, conceptos generales, expresiones de deseos. No nos dice el cómo, no nos dice cuál es el plan. Aunque, aunque volviendo a Germán Géss, y el libro Juego de abalorios. Los abalorios son las cuentas que se juntan en un ábaco. Que se suman, que se restan, que se dividen, que se multiplican y que con una poca cantidad de abalorios puede llegar a, cantidad, a a cifras infinitas. Entonces, si articulamos estos avalorios, el discurso de, de asnar lo que acabamos de escuchar, este reportaje tan importante, tan interesante, tan ilustrativo, y, y que también nos pone ante la pregunta, la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es Alemania ¿será que existe algún tipo de confrontación de intereses actualmente entre Estados Unidos y Alemania? ¿será que Estados Unidos con la política si sí, ellos ellos siempre son ellos son profesionales del miedo ¿no? muy bien lo describió eh, Michael Moore en esa película Fahrenheit cuando mostraba como en base al miedo primero el miedo de los que salían echados de, de Inglaterra y arribaron a Estados Unidos y el miedo que les dio uh, que los indios los pudieran matar y cómo los mataron a los indios y después cómo trajeron negros para que trabajaran para ellos y cómo después les dio miedo que los negros estuvieran y también mataban a los negros y ellos manejan muy bien el miedo ya culturalmente entonces eh, con el tema del miedo de, este, de esta creación, de este terrorismo de diseño, podríamos decir, que es el Estado Islámico, tal vez hijo evolutivo de Al-Qaeda, en cuanto a que primero Al-Qaeda aparece para contener al Talibán en Afganistán, cuando el Talibán había sido aliado de Estados Unidos para echar a los soviéticos, Y después para contener el avance talibán agarran a, a la gente de Arabia Saudita con Al Qaeda y, y, y lo usan y lo alimentan en contraposición a los que habían sido antes sus aliados. Y cómo después se, se, se mandan a destruir Irak, que era una frontera para el terrorismo y para que no para que no hubiera este tipo de expresiones de, de, de islamismo malinterpretado, fanático, cooptado, secuestrado, en manos de la violencia. Y por qué no pensar que en base de ese vector, terrorismo, miedo, tecnología, alianzas, vamos todos para allá, aparece Estados Unidos metiendo el pie en Europa, en la OTAN, haciendo patancha, Eh, bueno, no vamos a volver del análisis internacional Porque nos podemos quedar colgado con, con, con la Deutsche Welle Y por qué la Deutsche Welle nos hace esto Conclusión vamos le recomiendo, donde vean un alemán Abrácenlo, a partir de ahora Alemán, alemán, sos nuestro compañero Hoy día, todo lo que sea alemán Nos viene bien, a ver Veamos eh, ¿Qué va a hacer? Hay que estar atento, hay que estar atento porque la política es dinámica, decía un kirchnerista que después fue, que antes había sido dualdista y que antes había sido menemista y que antes había sido ortodoxo y que después fue de la de la 25 y después tuvo con el grupo de los 8. Pero bueno, él siempre dice lo mismo, él, él, la política es dinámica. este Y a ir terminando, no nos olvidemos que este señor gobierno que tenemos hoy día, este señor Estado gigante que tenemos hoy día, viene, este sin decir bien lo que hace, viene diciendo que ellos no hacen política, que ellos hacen gestión vienen diciendo que defienden la constitución y todavía no resolvieron el tema de los intereses contrapuestos que van a tener ministros que a su vez vienen de empresas privadas que a su vez son proveedoras y están regidas por las leyes que tienen que aplicar esos mismos ministros, eso todavía no dijo ¿cómo voy a hacer para garantizar de que este señor empresario que era de esa empresa ahora no no no le pase los datos a sus ex compañeros eso no lo dice, ¿cómo, cómo es el o, o, o será que ya nos viene otra vez el el famoso eh, la, la famosa política del compañero este de ellos Horacio cartes de la de, de esta alianza público-privada que significa transferirle directamente y de forma legal los dineros públicos a las empresas privadas amigas vamos a ver hay que estar atento por ahora por ahora yo lo que más deseo es equivocarme yo lo que más deseo es que esto sea mentira es que los juicios sigan que Gil Carb siga en su cargo que no se arremeta contra el Ministerio Público Fiscal y contra el Ministerio Público en general y que todos eh, tengamos cada día un mejor nivel de vida, que las papas vuelvan a valer 2 pesos o que siga valiendo 5 y que la leche no aumente de precio y que no aumente los impuestos y que mañana el pasaje no salga 10 pesos y que yo en vez de pagar tanto que estoy pagando ahora de obra social, no tenga que pagar el triple. Y si hacemos todo eso hacemos todo eso Y encima la policía No me caga palo cuando salgo de la radio Y no agarra a los chicos que están en la esquina Tomando cerveza, cagándolos a trompadas Y después apareciendo muertos por cualquier lado Vamos a estar todos felices Y ahí hasta yo voy a ir a la plaza A aplaudir con una camiseta amarilla Pero de la retaguardia Bueno, nos fuimos, nos fuimos y, y gracias, y escucha y levántate No te olvides que todo esto para que te levantes ¿eh? todo, todo esto es para, para que te pongas eh, Para que te pongas de pie, para que pienses, para que pienses por vos mismo, para que para para que pienses y para que seamos más felices. Vamos, chau chau gracias Nati Escucha y levántate el mundo está por fallecer codicia, hambre y desnudez Escucha y levántate la gente muere en todas partes Causa de guerras morales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño no nos hizo. Una esperanza quiero guardar. no daña a los